forma que tiene la zain. ¿Qué después, a, a qué podemos asemejarlo? ¿Qué, ¿Qué como un bastón? Podría ser un bastón, una vela. Okay. Enivrita la palabra Kleizain. ¿Alguien me suena? Mm, eh, no. armas. Kleizain son armas, zain son armas, porque tiene la forma de una espada. En algún punto Se parece a una espada, ¿sí? Por otro lado, también la Zayn significa en un híbrito antiguo corona. No se usa mucho, ¿no? No se me ocurre en algún la Torah, pero los comentaristas dicen que Zayn también se refleja la palabra corona. Y también la Zun en hebreo significa eh, oh no. satisfacer, saciar. Por ejemplo, en la fila decimos eh, azán, pero Azan es el que alimenta, el que sacia, ¿no? el que da la sensación de estar lleno. Ahora un ratito cuando expliquemos un poco más del significado vamos a darle un poco de forma a estos tres cómo, cómo se unen estos tres significados. Pero vamos a empezar con el tema de eh, el valor numérico y después vamos a volver a estos significados. ¿Cuál es el valor numérico de la Zain? 7. 7 es uno de los números eh, preferidos digamos en el judaísmo. De hecho, si cada una piensa Seguro que tenemos algo para decir En el judaísmo que tiene que ver con el número 7 A ver, Liliana Pensaba en el judaísmo sí. ah, Bueno, en el mundo no, si sí, no. no Viste los días la semana, los planetas eh... Bueno, el número 7 Por un lado Representa la naturaleza Porque como vos bien dijiste, son siete días de la semana, siete días de la creación. El número siete representa lo, el, el, lo rítmico dentro de la naturaleza la nota, en el judaísmo. El musical, ¿no? ah, ah, eso, estaba esperando que diga. Ah. Okay. De hecho, el brit milah de un bebé es en el octavo día y representa que la conexión con Hashem va más allá del ciclo natural, sino el ocho representa el quebrar esa naturaleza. Pero el siete es un número que refleja, por ejemplo, si tomamos la alcancía, están los seis puntos que la rodean, que hablamos la vez pasada, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y el punto central, donde está el objeto en sí, son siete. O sea, que tanto el, el, el espacio como el tiempo, ambos se reflejan en el número siete. ¿Quién me puede decir algo en el judaísmo? Las la siete sefirot. ¿Qué más? No, no, no. Los siete brazos de la menorá en el templo. No, no, no. Las siete bendiciones de la Juppah y de los días posteriores. Shabbat. El séptimo día que es Shabbat. Están los siete días de preparación de una mujer para ir a la Mikve. Están el año sabático, el séptimo año, era el año de Shemitah. Los siete días de Pesach, los siete días de Sukkot. acaso son ocho, pero ni Israel son siete. Los, las setenta naciones, ¿no? Se dice que en el mundo hay setenta pueblos. ¿Qué más? No, sé, no eran setenta idiomas, pero... 70 idiomas, sí. El Kohen Gadol antes de, del día de Yom Kippur, de ingresar al lugar más sagrado. Siete días antes ya iba al Beit HaMikdash para prepararse. Bueno, vemos que no es casual. El número siete... Años que Muy bien. yakov trabajó por sus esposas, siete años por cada una de ellas. Es un número que constantemente se repite en el judaísmo. El número siete es un número que vuelve todo el tiempo. David Amélez era el séptimo. Y hay una frase también en el Talmud que dice Kol shvein chavivin. Todos los séptimos son especiales, son son como preferidos de alguna forma. Okay. Siete semanas del Omer. ¿Qué más? Estamos en, el, en la séptima. Irá. Séptima. De allí, ande, ande. Ajá, eso vamos a hablar ahora también, es verdad. para bueno, entonces, eh, el número 7 representa todo lo que nosotros hablamos, y el número 7 representa dentro de lo que es la creación, lo más completo, lo más eh, elevado, de alguna manera. Y nosotros vemos que, de hecho, bueno, obviamente Shabbat es en el séptimo día de la semana, y para así algo poco trivial, pero muchas de las comidas que comemos en Shabbat, también a su vez asocian con el número 7. ¿Cómo empieza Shabbat? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se come en Shabbat? Kiddush. <risa> <risa> Yain. Yain es lo primero que tomamos. ¿sí? ¿Después de eso qué comemos? La jala. la jala. Después de la jala, los rusos comen rag, el pescado, ¿sí? marak, quesopa, gazar. En Shabbat se acostumbra ¿no? a comer carnes si es que a uno le da placer, si a alguien no le gusta la ¿No? ahora en, cuando hacemos guimatria que guimatria es el valor numérico ¿no? está la guimatria común que sumamos por ejemplo 10 y de 10 más 10 20 más nuna es 50 esta es la guimatria común después está lo que se llama misparcatán queremos obtener un número unitario entonces sumamos 5 más 0 5 sí. no, no, eh, no es 5 Es 70. 10 más 10 más 50 es 70. Entonces, mi misparcatán es 7 más 0 7. O sea que mi misparcatán el número desglosado al final de IAI, que es el primero que os llevar, es 7. Ojalá, vamos a ayúdenme un poquito. ¿Quién se acuerda del valor de las letras? 8. 8 es la G. 30. 30 5. 5. Sumado 43. 43. mi Misparcatán de 43. 7. 7. 7. 7 Ahora, Dag Dag es 4 y 3 4 más 3 Lo mismo Bueno, acá directamente nos da 7, ¿sí? Marak Marak es La sopa 40 La Reish 200 200 100 ¿Cuánto es? 340 340 En Mispar Catán 7 De vuelta a 7 Bazar Que es carne, ¿no? pasar mm. es Dos, más trescientos, 200, 200 sería... 5002, 502 dos, quinientos dos, de vuelta 7 y este que es medio moderno y medio <risa> chiste, pero Glida, me habían dicho también que era, a ver, 33 43 44 cuarenta y tres, 52, sí. de vuelta 7. Bueno, sí. no es algo profundo, pero es interesante como todas las comidas recenadas a Shabbat, no si uno quiere hacer un menú de Shabbat, bueno, primer plato, segundo, tercero, es todo esto, también de vuelta se ve representado el número 7. Ahora, cuando nosotros hablamos la semana pasada, contamos un poquito que el séptimo milenio que es el milenio de la llegada del Mashiach se asociaba con el séptimo día no nosotros dijimos, ¿se acuerdan que hicimos esa tabla? y comparamos cada milenio con los sucesos de ese, de ese milenio basado en el Ramban en el Nachmanides, bueno ahora explicamos la semana pasada, estamos en viernes a la tardecita no así como viernes a la tarde corremos y nos preparamos para Shabbat ahora en la, en, en la era en la que vivimos son los momentos previos al Shabbat ¿qué Shabbat? a la llegada al Mashiach que se compara al, al Shabbat eterno. Ahora, hay una costumbre que a las amas de casa no nos encanta, pero bueno, es así. Hay un pasuk, que, que la costumbre se basa en eso, que es positivo, es bueno probar las, las comidas de Shabbat. El pasuk dice, toamea haim zahu. Creo que está también la tefilá. Toamea, aquellos que prueban la comida del Shabbat, haim zahu tendrán larga vida ¿no? entonces bueno a veces cuando uno está cocinando y vienen no empiezan a probar, ah un poquito porque es el llave si hay que probar, bueno <risa> está bien <risa> okay. eh, ahora ¿qué representa eso en la época en la que estamos? cuando nosotros estudiamos en relación a estudiar torá la torá que se va a estudiar cuando llegue el Mashiach es una torá mucho más profunda mucho más eh, a ver, espiritual de alguna manera que la torá que estudiamos ahora Cuando llegue el Mashiach, nosotros vamos a estar mucho más sumergidos en la espiritual. Nuestra capacidad de entender y nuestra cabeza y nuestro interés va a ser mayor al que tenemos ahora. Entonces dice el Tanaj, es un pasuk de, del Tanaj que dice, Torá Una Torah nueva va a salir de mí, de Hashem. Obviamente no es nuevo sino una profundidad tal que es como, no sé, aquel que cursó medicina de repente hace un curso y dice ¡guau! Wow, esta medicina es nueva para mí no como se, se me abren los ojos con los conceptos que enseñan acá entonces cuando llegue Mashiach nuestro estudio de Torah va a pasar de nivel a un nivel mucho más profundo mucho, mucho más eh, importante ahora, así como los viernes a la tarde nosotros probamos la comida de Shabbat ahora que a nivel era, a nivel generacional, estamos en ese ratito previo a Shabbat, también tenemos que ir probando de esos manjares. Y según lo que se enseña Hasidut, toda la revelación de Hasidut que surgió hace 250, 300, no, ni siquiera, 250 años atrás del fallecimiento de Basham, o sea que de ahí en adelante, toda esa profundidad especial tiene que ver con empezar un poquitito a saborear esto que se va a revelar cuando llegue Mashiach entonces por eso es tan importante para ir un poquito acostumbrando el oído y acostumbrando el paladar que una, una persona tenga ratos para estudiar Hasidut y no sé si lo hablamos acá o en qué momento pero hay un despertar muy grande en el mundo en general en el mundo religioso especialmente personas que saben mucho Gemaraí saben mucho Al-Ajá saben mucho Mishná y Tanaj y todo lo demás de estudiar Hasidut hay eh, así como hay Beit HaVad para enseñarle a un mochilero que no sabe nada de, de, de judaísmo no sé dónde también hay tienen otros nombres no pero en los barrios en las zonas más observantes en Israel en Estados Unidos acá había un proyecto pero quedó no sé medio detenido todavía de hacer toda clase de cursos donde las personas mantengan su línea pero puedan deleitarse y saborear esto y de hecho el Baal se cuenta que durante su vida en un momento su Neshama se elevó su Neshama tuvo aliyata Neshama su alma se elevó y él se encontró con el alma de Mashiach y le preguntó ¿cuándo vas a venir? Mashiach ¿cuándo venís? y Mashiach contestó cuando tus manantiales se expandan hacia afuera tus manantiales son las enseñanzas del Baal o sea que También el estudiar Mahasidut, el que más yudim tengan la posibilidad de estudiar Mahasidut, eso hace de que se acelere la llegada del Mashiach, ¿sí? No estamos hablando de, de, de pasar de bando, ah, que no, cada uno puede mantener tranquilamente su shittah, pero aprendiendo esto que da como más eh, hayud, más vida, más... Es interesante que en realidad, a veces uno escucha shiurim de otras comunidades o lo que sea, y los conceptos son muchas veces conceptos de Hasidut ¿no? porque es el, eh, la sal y pimienta es el del sabor, es lo que da la energía no es el, el, el alma de alguna forma del judaísmo que practicamos entonces por eso es que se relaciona también con esto del el momento en el que estamos Erev Shabbat y también cuando eh, hay un concepto relacionado al 7 que también tiene que ver con la llegada del Mashiach que es cuando Hashem creó el mundo la presencia de Hashem estaba muy revelada en este mundo la Shkinah la divinidad estaba muy eh, muy muy abierta, muy eh, muy se podía percibir mucho la presencia de Sham. Y cuenta el Midrash cuenta que siete pecados importantes que hubo en las primeras generaciones hicieron que la presencia de Sham se vaya alejando de este mundo. Esto está basado en un versículo del Tanaj que dice: "Bati leganí ajotikala" Hashem habla a su novia, que es el pueblo de Israel, y dice, vine a mi jardín, mi amada, mi novia. Y sobre este pasuk, los sabios dicen que cuando Hashem habla de esa forma sobre su jardín, está expresando que era el lugar donde él se encontraba de manera revelada, pero hubo siete pecados, por ejemplo, el primer pecado fue el pecado de Adán, que comió del árbol prohibido, el segundo fue el de Cain, que asesinó a su hermano, Esos primeros siete pecados importantes alejaron la presencia de Hashem de este mundo. Después vinieron siete grandes tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaacov, Moshe, Aarón, Yosef, David, y todos ellos acercaron nuevamente, cada uno hizo descender un número de vuelta a Shem que se encuentre de vuelta en este mundo. Y un discurso muy profundo sobre este concepto dijo el Rebbe el primer día que que, que aceptó el liderazgo. ¿no? Su suegro, el Rebbe anterior, eh, falleció el 10 de Shvat del año 5710 y todo el primer año el Rebbe Eh, no aceptaba ser el rebe y todo el mundo, muchos jazidim escribían cartas y le pedían y le insistían hasta que un año después el 10 de Shvat del año 5711 ese mismo día, fue la primera vez que el rebe dijo un discurso jazidico un um mahamar, y eso fue para los jazidim como una señal de que el rebe acepta ser rebe, ¿en qué está basado todo ese discurso? ese discurso está basado en este concepto del séptimo jazidim que trae la Shkina abajo. Y nosotros somos desde el Baal top desde perdón, desde el Alte Rebe, desde el autor de Tanya, la séptima generación. De alguna forma, como que el Rebe estaba declarando, vieron que cuando uno empieza un proyecto hay que hablar de la misión y de la visión, etcétera Bueno, era una forma de expresar cuál es la misión y la visión de nuestra época, estar los séptimos, aquellos que logramos traer la llegada del Mashiach, finalmente. Bueno, y nos falta hablar un poquito todavía del número 7, cómo se relaciona con estas palabras que nosotros dijimos antes. Bueno, eh, vamos a volver acá a los significados del diseño de estas tres palabras que parecería que no tienen tanta relación el arma con la corona con el sustento, con la fortaleza. En realidad, sí tienen mucha relación. Nosotros antes dijimos que Una persona o un objeto representa el número 7 sumando el centro, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el, el, el, el que está en el centro, yo, me, yo sumado a los otros 6 puntos, juntos subamos el número 7. Lo que esto representa es que a veces nos paramos firmes en, en un lugar y con cierta decisión, pero no somos uno, somos siete. ¿Qué significa...? Yo puedo tomar una decisión y querer verme en cierto lugar, y de todos lados empezamos a sentir constantemente tironeos, ¿no? El número 7 representa eso, el tironeo de que, qué dice el de enfrente, qué dice mi vecino, qué va a pensar el de al lado. Y todo eso, aunque no querramos la realidad es así, nos afecta, nos mueve, y este esta persona que la tenía tan clara, de repente empieza a sentir toda clase de tensiones son situaciones así. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, la persona decide empezar a comer casher. Y uno sale de la clase y vio la palabra está escrito y su alma divina cobró fuerza y le dice, "Listo, a partir de ahora empiezo a comer carne casher", por ejemplo, ¿no? No más carne con leche. Y después uno va al trabajo y siempre uno aceptaba cuando te convidaban. Y de repente te convidan y tenías que decir que no, y sos nueva trabajo, y, y esto y lo otro, y toda clase de tensiones. Todo eso es el número 7. El número 7 es es así, es aceptar de que no estamos solos en el universo. Uno puede tener las cosas claras, uno puede tener momentos de lucidez espiritual y de mucha fortaleza, Y no sé, aprendí o leí el libro del Rav Shemtov sobre amores imposibles porque un yudí tiene que casarse con un yudí no puede estar de novio con un goy y está todo claro, pero uno sale a la calle y se encuentra con toda clase de situaciones donde empieza a haber un movimiento muy fuerte. Y acá es donde entran, donde podemos unir los otros tres significados. Por un lado, la Zain que representa este número siete, esta conjugación de uno más todas las fuerzas que existen a nuestro alrededor, significa espada. ¿Qué significa espada? A veces nos parece que somos totalmente débiles. Que no puedo, yo quiero, pero no puedo, no puedo, porque todas esas fuerzas que me tironean para todos lados, yo la tengo clara, pero salgo a la calle y no puedo. Entonces, la Zayn te dice, no, el número siete también es espada, no espada en el sentido negativo y catastrófico sin la espada en el sentido de que fortaleza uno puede al fin y al cabo tomar las decisiones y ser quien realmente uno quiere ser es muy conocida esta frase pero es muy fuerte que cuando a Rabi Zusha que era uno de los alumnos de los Alshantov le decían él, él decía yo no tengo miedo a los 120 años que del cielo me pregunten Zusha, ¿por qué no fuiste a Abraham Abino? nuestro patriarca Abraham Porque tengo una respuesta fácil. No fui Abraham. No tenía la capacidad de Abraham. No tenía la fortaleza de Abraham. Yo no era Abraham. ¿no? Y no tengo miedo que me pregunten por qué no fuiste Moshe Rabbeinu, etc. Hay una pregunta a la que tengo miedo. Y es la pregunta, Zushé, ¿por qué no fuiste Zushé? O sea, si vos sabes quién sos y si sabes lo que querés, hay pruebas, hay misionot, hay dificultades. Pero al fin y al cabo, Hashem nunca nos pone una prueba que es más fuerte de lo que uno puede manejar. Entonces, la Zay representa que a pesar de que estamos tironeados por esta conjugación, que es uno más seis fuerzas que representan el siete, la persona, cada uno de nosotros, tiene la fuerza para manejar sus pruebas y sus dificultades. ¿no? Y también esto nos enseña algo importante, que a veces juzgamos a otras personas. O nos comparamos con otras personas, uno ve a X persona y dice, ay, pero tan difícil es, no sé, recuerdo una chica que venía acá, se estudiaba muchas, muchas horas en el Mahón, y le costaba mucho la universidad decir que es judía, y la verdad es que yo desde mi lugar decía, pero no entiendo, no vivís en, en Alemania del 39, tan difícil es decir que es judía, pero ¿quién, quién es uno de afuera para entender la, la puja esta del 7 que es del otro, A mí me puede resultar muy fácil porque yo no tengo esa prueba yo no me puso esa, esa situación no me dio la fuerza no me dio... O sea, cada uno tiene que poder manejar sus pruebas y no usar la vara de medición de lo que me cuesta a mí o lo que me es fácil a mí y aplicable a otras personas no. Y la respuesta es, ¿quién es uno? para medir no, lo de otras personas Mi 7 es mi 7 y tu 7 es tu 7 y tu 7 es tu 7 Cada uno tiene su sus fuerzas que lo van ¿no? eh, tironeando, pero lo importante es saber que cada uno también tiene su Zayn, significa su espada Allá, Hashem le da la fortaleza si me puso en X lugar y en X circunstancia y en X momento, me da la fuerza para poder manejar eso hay un dicho en el Talmud que dice ba in Allá, Hashem no viene con demandas eh, demasiado altas para sus criaturas si Hashem no, no puede pasar como en este trabajo que a veces uno llega y se basta no puedo mi jefe no entiende que no puedo más y es literal, no puedo más Hashem no es tu jefe, Hashem te creó Hashem nos creó, Hashem sabe exacto con qué Zayn contamos qué fortaleza interior tenemos y si nos pone en situaciones es porque tenemos la fuerza me hace acordar una historia de un alumno que venía a las clases de Tania y se mostraba como muy enganchado y muy interesado pero de repente desaparecía no sé, tres semanas no venía después dos, tres veces venía y así hasta que una vez el rab eh, le pregunta, mira te veo tan enganchado cuando estás hay periodos que no estás entonces él le, le blanqueó al rap de que él tiene una novia no judía en, eh, en algún país ahí cerca en Europa y que entonces él está en las clases de Tangia le encanta todo lo que estudia pero no puede eh, con, con esta cuestión y va a visitar a su novia Entonces el rab le dice, ¿por qué? No tenía que decirle. Y el, y el hombre dijo, yo ya fui a un montón de rabinos y ya escuché un montón de, de palabras al respecto, pero no puedo manejar mi, mi situación. Entonces el rab dice, ¿por qué no vamos a ver al revés? Esta persona la persona que estaba en buena posición. Podía viajar no un sábado a la noche, venir a ver al revés el domingo, al revés repartía dólares y volver esa misma noche. Entonces juntos viajaron. Y cuando llegaron a, a domingo, el rebe recibía ¿no? a cada judí que quería, cada persona que quería. El hombre este se para delante del rebe y le dice la situación. Este rebe, tengo esta situación, que tengo una novia no judía y me cuesta mucho esta cuestión. Y el rebe lo mira a los ojos y le dice, te envidio. Y se quedó duro. O sea, fue muchos rabinos y le dijeron, la cadena de oro, pensá en tus hijos, esto, lo otro, le hablan del pasado, le hablan del futuro pero que alguien le diga, ¿no? Y Rebe la mira a los ojos y dice, "Te envidia." Entonces, no se queda duro. y Rebe dice, "A mí jamás no me puso esta prueba. Señal que no tengo la increíble y la gran fortaleza que vos tenés. Si Ascante puso esta prueba tan difícil, ¿no? De estar enamorado de alguien, que que Dios dice, no es para vos, es señal de que tenés una fuerza interior, un potencial que quien puede imaginar." y él salió de ahí y ¿no? como que pudo bueno también el encuentro con el tzad y creyó la fuerza y bueno por su bien y por el bien de, de esta chica no era bueno que se casen al final se separaron y él formó una familia y si no me equivoco hoy en día es un sheliach del rebe en algún lado obviamente hizo teshuva se acercó etcétera ¿no? pero lo que podemos rescatar esa esta historia es de vuelta a este punto de que cada uno tiene su propia Zayn, y si Hashem me da ciertas situaciones porque yo y solamente yo tengo la fuerza para poder manejar esta cuestión y a veces nos subestimamos y pensamos, pero no, ¿cómo me pasa esto? ¿cómo me pone enfrente de semejante prueba si yo no puedo? no no existe yo no puedo, Dios sabe mejor que uno y si te la puso señal de que seguro puedes ¿no? y también esto tiene que ver con la palabra corona, corona significa que uno pueda ser el rey ¿no? o sea poder manejar las situaciones, poder gobernar poder dominar Eso es el Melech, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos hace no tanto, no me acuerdo en relación a qué letra, sobre la mente que domina el corazón? ¿Quién se acuerda no, no, qué era? ¿Era la Gimel? No me acuerdo, <risa> puede ser. Entonces ahí también hablamos de ser un rey. Melech era Moach, Lev, ¿no? Que la mente domina el corazón. Si la persona puede lidiar todas estas eh, no cuestiones, es, tiene una fortaleza especial. Una vez leí una carta una mujer la escribe al revés que quiere empezar a usar peluca, pero que le da mucha vergüenza de sus amigas, de sus compañeras. Entonces, era un poco fuerte la respuesta, el Rebe le dice, tus compañeras y tus amigas van a no no te ven todo el tiempo, te ven de vez en cuando, y las primeras veces van a quizás, ¿no?, decir algo, van a comentar algo, les va a llamar la atención y después bueno, lo van a terminar asumiendo. Hashem está con vos 24 horas al día, constantemente, y de él no te da vergüenza, te da vergüenza lo que va a decir tu amiga que la ves una vez cada seis meses, ¿no? Pero bueno, en, en otras palabras, como esto de ser un rey, de no de no ceder a la presión del siete, sino tomar fuerza, y esto también tiene que ver con eh, estar satisfecho, porque creo que uno de las grandes placeres que una persona puede obtener está el placer momentáneo de me di el gusto, hice lo que yo, lo, lo que mi etzel me decía que haga, ¿no? No sé, conté eso, que lo tenía en la punta de la lengua, y no importa, ya un ratito hacemos un, un break y te lo cuento. Y la sensación después no es, no, no es muy linda, ¿no? Y en otras situaciones lo mismo. En cambio, el, el ser un rey, el dominar una situación, no es fácil, obviamente que no, pero por el otro lado, la satisfacción o la El, ¿no? el, el, el placer el sentirse, el sentirse satisfecho que eso trae después es realmente un, un placer especial ¿conocen la historia del nene que fue la mikve? ¿la contamos alguna vez acá? si la conocen después sí. díganme vos no, seguramente la escuchaste alguna vez um, había un nene en Europa en un pueblito que iba a cumplir 8 años voy variando a veces la edades no sé Y, y, no y esta nena se llamaba Yankele y el papá viene un día y le dice, Yankele, mañana cumplís ocho años, te vamos a hacer un regalo especial, te voy a hacer un regalo especial, vas a ir conmigo a la mikve por primera vez. Las mujeres tenemos una mitzvá, un precepto especial de ir a la mikve y tiene que ver con el periodo menstrual. Pero los hombres van la mikve así como algo más, eh, sin, sin alguna estructura o un orden especial, cuando quieran, tienen que ver con purificaciones, es, es totalmente distinto. Entonces la mamá escuchó esto y sabía que donde vivían no había una mikve, era el lago congelado, una capa así de hielo, y eso era lo que era la mikve. Entonces la mamá escuchó y dijo, no, es chiquito, el papá dijo, no, no es chiquito. Entonces la madre le preparó las mejores colchas que había en la casa, los mejores eh, sweaters y cuando el papá tempranito, cuando recién amanecía, despertó a Moishella y a Mois Ángela y Ángela estaba feliz de la vida, no sabía ni a dónde iba, estaba chocho. Y la mamá ni ni ni se despertó, ni se levantó de la cama para no verlo salir, le daba mucha pena. Bueno, salieron al frío tremendo Se suben a la carroza, viajan, viajan, él era contento y de repente llegan a la mitad del bosque donde está el lago y ahí él empieza a entender que no era tan <risa> tan, tan divertido como él pensó. Bueno, pero el padre no le da mucho tiempo para decir nada, sale de la, de la carroza con una, con una pala, rompe el agua, el hielo y lo agarra a Yankele, lo desviste rápido, le sumerge los piecitos en el agua y apenas sus pies tocan el agua, que estaba, no sé, de 20 grados bajo cero, 25 no podemos nosotros acá imaginar, el nene dice, ¡ay! Y el papá enseguida lo saca, lo, lo frota rápido y le empieza a poner todas las capas de, de abrigo que la mamá le dio y lo envuelve con la eh, frazada de pluma y sube a la carroza y empieza a dar la señal a los caballos que empiezan a viajar. Viajan tres, cuatro minutos por la espesura del bosque y cuando de repente pasa un ratito, El que estaba temblando todo el tiempo, de repente dice, ¡ah! Oh, ¿No? Ya, recuperó el calor. Y ahí el papá paró la carroza. El papá paró a mitad de este escenario de la naturaleza y le dijo así, lo, lo sentó al nene mirándolo, y le dijo, Yánkele, hoy no solamente fuiste a la mikve por primera vez en tu vida, hoy aprendiste un mensaje que quiero que recuerdes toda tu vida. Hay muchas cosas en la vida que empiezan con un ¡ah! pero terminan con un hoy. Son muy placenteras en el momento, muy atractivas, son muy instantáneo el placer, pero después son un hoy. En cambio, como yudí, como persona en general, hay muchas situaciones que son un hoy, como recién te pasó en Amíkve, pero después de un ratito es un ah, como que realmente valió la pena. Y un poquito es lo que estamos hablando de la Zayin, de ser un rey, del tironeo, ¿no?, A veces el, el, ah, la, la diversión o, o, ¿no? o, o lo que se presenta es ahora y después las consecuencias no son tan brillantes. Cuando hablamos de incorporar a poquito cositas que la Torah nos va diciendo, la Torah es Torah Haim, es Torah de vida. Entonces, seguramente es difícil, ¿no? Obviamente que cuesta cambiar eh, conductas y costumbres y todos tenemos nuestra Yetzarara, nuestra personalidad que trabajar y nuestras dificultades, etcétera. Pero tenemos que saber que puede ser un, una dificultad momentánea que Hashem nos promete en la Torah y cuando un yudí se juega, digamos, ¿no? Hace sacrificio y va implementando un poquito más de Shabat un poquito más de Tzniut, un poquito más de estudiar Torah, un poquito más de lo que sea, Hashem no se queda debiendo. Hashem nunca se queda debiendo a nadie nada. En la Torah trae un ejemplo interesante de cómo Hashem no debe nada a nadie. La Torah dice que cuando hay una carne que resulta ser no kasher, una carne, pues sí, dice al perro a los perros tírenselo. Podría decir tírenlo para que decir a los perros, que qué importa dónde la tiramos. Sino que hay otro pasú que mi tora que dice que cuando los judíos salieron de Egipto, los perros no ladraron. Yo cuando era chiquita decían que si vos repetís este pasú, los perros no te hacen nada. Entonces nosotros lo sabíamos de memoria porque teníamos pánico a los perros. Era Ulejol, es un pasuk de la salida de Egipto, Ulejol Bnei Israel, a todo el pueblo de Israel, lo y a Geratz que le rellonó, ningún perro ladró. Acuérdense que se estaban escapando a medianoche, estaban ¿no? eran esclavos bien, bien cuidados y posiblemente había perros también guardianes. Allá me hizo un milagro especial que esa noche ningún perro ladró. Como los perros participaron, colaboraron, la Torah más tarde dice, cuando haya una, una cosa no que ayer, es para los perros. Entonces, ¿no? Si Hashem se cuida de, de, de recompensar ¿no? al perro, cuanto más un yudí que se juega por su judaísmo, seguro que Hashem va a otorgar mucho Abraham.